La paz exige cuatro condiciones esenciales y que son la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Esas son palabras de Carol b o i t i g u a y en ese plan y en ese sentido queremos llevar esta audiencia.、Eh, yo quiero presentarles aquí, por favor, se ponen de pie los que tienen desaparecidos en Coahuila, por favor. Todos ellos aquí, estamos. Pues Fuimos nombrados por ellos, ¿no? Gracias. Se sientan. Los que tienen desaparecidos en Tamaulipas, por favor, se ponen de pie. Gracias. Los que tienen desaparecidos en Zacatecas. Gracias. Y los de Guanajuato, que no saben dónde desaparecieron sus familiares. También aquí están. y... piden la ayuda del gobierno federal gracias, gracias empezamos、de、Oaxaca?、Ah, los que vienen de, de Oaxaca que tienen desaparecidos、no. en otros estados pero vienen de Guanajuato son de Nuevo León de Nuevo León, de Oaxaca de Veracruz de Veracruz, de Guerrero Guerrero por allá de Baja California, Baja California. De desaparecidos d ó n d e en tijuana, en tijuana.、Eh. perfecto bienvenido alguien que se nos haya pasado que alguien que haya faltado de algún estado、muy、de d ó n d e No se realiza de guerrero muchas gracias、sí. Gracias bien bueno, tomamos gracias. nota para para ahorita、sí. durango durango muy bien Muy b i e n g r a c i a s d ó n d e está Sinaloa? Sinaloa. Ahí. Ah, ahí está usted, señora. Ah. a l l á atrás está el señor. Muy bien. Bienvenidos. Perfecto.